Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.